aquí vengo yo muy impresionado con lo que este muchacho está haciendo, Me ha tenido bailando reggaetón todo el año, ha ganado premios Billboard, ha ganado premios Grammy recientemente, ha ganado todo premio que ya no sabemos qué otro premio darle, o darle, está trayendo una canción increíble que es para todo Centroamérica, Suramérica, el Caribe, México, para toda Hispanoamérica, lo quiero muchísimo, este es Daddy Yankee con el tema El Truco, como dice